correspondiente a hoy 23 de marzo del 2016. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Anoche aterrizó el presidente de los Estados Unidos Obama en Argentina. En Perú, la candidata presidencial del Perú, Verónica Mendoza, promete mano dura contra la corrupción. Y en Bolivia hay preocupación por proyectos extractivistas que pondrían en peligro las reservas de agua natural en la Amazonía de Bolivia. Iniciamos el informativo Contacto Sur. El presidente de los Estados Unidos, Obama, ya está en Argentina. Su visita coincidirá con el aniversario número 40 del último golpe de Estado que inició una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos y que fue apoyado por los Estados Unidos. El presidente Barack Obama ya está en Argentina y se ha conocido qué organizaciones sociales populares están organizando marchar ...para rechazar y condenar esta visita. Tenemos detalles con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, buen día, buenos días, América Latina. Barack Obama ya está en Argentina para una visita de dos días... ...que coincide con el 40 aniversario del último golpe de Estado. Obama no tenía ni 15 años de edad cuando aquel hecho se produjo, pero hoy llega Argentina como el representante de la potencia mundial que promovió y financió a la dictadura de Jorge Rafael Videla, como lo hizo con otras que se repitieron en Sudamérica. Obama solo eligió a Cuba y a Argentina para este paso por América Latina, y días atrás dijo que el gobierno de la anterior presidenta, Cristina Fernández, tenía políticas antinorteamericanas. Hoy, el gobierno del empresario Mauricio Macri lo recibe con la histórica Plaza de Mayo, invadida de banderas de Estados Unidos, y con el millonario pago a los fondos buitres norteamericanos casi listo. Rodeado del fuerte operativo de seguridad habitual en sus viajes internacionales, Obama estará hoy reunido con Macri y con empresarios y habrá una marcha de repudio a su presencia por parte de los partidos de izquierda y de un sector de las organizaciones de derechos humanos. En declaraciones a Farco, el dirigente sindical Hugo Blasco, secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, una de las centrales obreras argentinas, aseguró que la visita de Obama es una provocación. Realmente es una provocación al pueblo argentino y que nosotros obviamente no, no aceptamos de ninguna manera, porque Obama representa al jefe máximo de una potencia mundial que, que fue la principal instigadora, financiadora, la que más apoyó, eh, la que más defendió a, a la dictadura en la Argentina. Por lo tanto, la presencia de este señor por acá, que a pesar de que algunos lo puedan catalogar como que bueno que es demócrata, que no sepan otras cosas más, Eh, Se para los norteamericanos, para nosotros es el es el jefe de una banda asesina que va, este con sus políticas guerreristas, va haciendo estragos, sembrando muerte y miseria por todo el planeta. En los días previos a la llegada de Obama, el gobierno de Estados Unidos anunció que revelará archivos de inteligencia y militares sobre la última dictadura argentina como lo pedían las organizaciones de derechos humanos. El anuncio fue bien recibido por las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que de todos modos esperan conocer qué información concreta es la que se va a dar a conocer. Mañana, día en que se cumple el 40 aniversario del golpe de Estado, Obama visitará temprano junto a Macri el Parque de la Memoria de Buenos Aires y luego viajará a la ciudad de Bariloche, uno de los más prestigiosos centros turísticos del sur del país. Allí también habrá manifestaciones de repudio a su presencia y podrá escuchar, el presidente norteamericano, el fuerte grito popular de las marchas y actos que se repetirán en todo el país, para decir nunca más a una dictadura en Argentina y en América Latina. Para Contacto Sur, Pepe Frutos desde la Red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Me han parado apuntándome. En en Alerra, usted hace la noticia. Crece la expectativa en torno a las elecciones generales del Perú que se van a celebrar el próximo 10 de abril del 2016 para elegir al presidente de la república, dos vicepresidentes de la, de la misma instancia congresistas de la, del parlamento y también parlamentarios andinos Crece la expectativa y hemos conocido que hay una candidata la candidata a la presidencia de la república por el Frente Amplio Verónica Mendoza está recorriendo el norte del Perú y visitando los pueblos, y se ha comprometido a dar mano dura contra la corrupción. La candidata estuvo presente en una de nuestras asociadas, Chami Radio del Perú. Saludos amigos y amigas, la candidata a la presidencia de la República del Perú por el Frente Amplio Verónica Mendoza Fritz está recorriendo el norte del país y visitando los pueblos y en contacto con la población para exponer sus propuestas de llegar a ser presidenta del Perú. En una entrevista realizada en los estudios de Chemi Radio, ubicada en la provincia de Otusco, Región La Libertad, señaló que quien lidere el país tiene que tener legitimidad porque no va a combatir la corrupción quien ha indultado narcotraficantes y delincuentes, ni quien la corrupción fujimontesina le financió sus estudios. Esto refiriéndose a los candidatos Alan García y Keiko Fujimori. Siempre digo que lo primero es que quien lidere tiene que tener legitimidad. Es decir, no van a combatir la corrupción los que indultaron narcotraficantes y delincuentes, no van a combatir la corrupción a quienes la corrupción Fujimonte les financió sus estudios, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, lo primero es eso. Nosotros no tenemos... El... Eso sí garantizamos liderar una lucha contra la corrupción con transparencia. Total, en todos los actos de gobierno, con una contraloría fortalecida, que el contralor sea elegido por concurso público, que las oficinas de control interno de nuestros municipios sean autónomas, no pueden depender, pues, del alcalde, del gobernador, cómo van a fiscalizar al que les paga su sueldo, ¿no es cierto? Eso tiene que cambiar, tienen que ser autónomos, y también hemos propuesto que los delitos de corrupción no pueden prescribir. Alguien que le roba al Estado se le tiene que sancionar así si pasen diez, 20 o 30 años, y alguien que le roba al Estado nunca más puede volver a ser funcionario público y para esas cosas fíjese tenemos que cambiar la constitución por eso yo siempre digo será por eso que los corruptos no quieren que se cambie la constitución sea su Nosotros sí queremos un cambio profundo para recuperar, mucho ojo, esos casi diez mil millones de soles que cada año perdemos por la corrupción. Miren todo lo que podríamos hacer con esa plata que la tenemos que recuperar. Asimismo señaló que en su gobierno se incrementará el sueldo mínimo a mil soles porque la actualidad se encuentra en 850 y se aumentará también la inversión pública en dos puntos del Producto Bruto Interno para reactivar la economía. Dentro de nuestro plan económico y nuestra propuesta para reactivar la economía, hemos planteado, por ejemplo, junto con aumentar el sueldo mínimo a mil soles, junto con garantizar... Crédito barato para pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños productores Hemos planteado aumentar la inversión pública en dos puntos del PBI Es decir, cuatro mil millones de dólares anuales que vamos a inyectar en la economía nacional Justamente para eso, para cerrar las brechas de infraestructura Lo primero será el agua, agua potable saneamiento y luego caminos rurales, ¿No? Los caminos que se requieren principalmente en la sierra. Desde Chami Radio Motusco, La Libertad, para Contacto Sur, informó Luis Caenillas. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. ¿Por qué en la Amazonía de Bolivia está en peligro sus reservas de agua natural? En Bolivia hay preocupación porque algunos proyectos en la Amazonía podrían afectar seriamente este recurso vital. Vamos con un informe especial preparado por Julio Rodríguez de la Red Amazónica de Bolivia. El acceso al agua dulce por parte de las poblaciones amazónicas está en riesgo debido a los diferentes proyectos que encara el estado boliviano en esta región. Así lo constató el estudio realizado por la organización no gubernamental CEDIV. Según estas investigaciones, el crecimiento de la minería, la exploración de hidrocarburos y la construcción de carreteras en esta región ponen en riesgo las fuentes de agua para las poblaciones amazónicas. Oscar Campanini. Investigador de esta institución advirtió que algunas obras ejecutadas por el gobierno boliviano en la Amazonía pueden traer serios problemas para la biodiversidad de esta gran reserva boscosa. El investigador se mostró preocupado sobre todo por la contaminación del agua por las actividades mineras y petroleras que se realizan en la región. Según los estudios ...que la minería cada vez crece más, especialmente en Santa Cruz, el norte de La Paz... ando ...con ello, el peligro de contaminación de los ríos de la cuenca amazónica es real, dijo Campanini. Como les había comentado, gran parte de este, de este crecimiento de la minería lamentablemente está sobre los propios cursos de agua sobre los propios ríos en el norte, un tipo de minería en particular el norte de La Paz, otro tipo de minería pero gran parte de ellos, especialmente la minería del oro, que tiene mucho crecimiento más que otros sectores de la minería se hace y se realiza cercana o en el mismo lecho de los ríos y eso tiene grandes impactos no solo por el agua que se consume, que es importante en algunos casos en términos de cantidades sino principalmente por la contaminación una contaminación que no se focaliza en el área donde se realiza la minería sino que se arrastra por el curso del agua sin ningún problema varios kilómetros más allá entonces la afectación de, eh, del agua por la minería es una afectación en realidad cuerpo, o sea, a cuerpo de agua a cuenca, al área, al área del territorio al cual pertenece esos, esos cuerpos de agua más todavía con esta minería se realiza en las zonas altas en las partes altas de las cuencas que efectivamente arrastran y puede llegar a contaminar gran parte de la cuenca Por otro lado, el investigador boliviano Oscar Campanini advirtió que la exploración y explotación de los hidrocarburos también puede afectar seriamente la calidad del agua, dependiendo de la gestión que se haga de este recurso. No, en el caso de los hidrocarburos, el, eh, el uso el uso del agua también es importante, es considerable en términos eh, cuantitativos y una mala o inadecuada gestión eh, puede contaminar, eh, puede tener impactos en contaminación tanto cuantitativos como cuantitativos mucho mayores incluso que el de la minería ¿no? una inadecuada gestión el 100% de los proyectos cruzan ríos, el 94% cruzan ríos, el 80% de los contratos petroleros están sobre ríos 99 depósitos de salarios reservados están sobre ríos Son 3.010 cursos de río que están sobrepuestos con tantos petroleros Finalmente, el investigador de la ONG, Cedib Hizo referencia a los riesgos que supone la ejecución de proyectos carreteros Que penetrarían la Amazonía Boliviana Y algunas de las infraestructuras más importantes son esas tres líneas No son carreteras Carreteras de Santa Rosa, Portugueso liderar a Guayamerín de Chagasani hacia Puebla fíjense, son todas ellas carreteras centrales, troncales de penetración hacia la Amazonía ¿No? entonces eh, la Amazonía que no había estado tan afectada como ha ocurrido en el caso del Brasil, en el caso del Perú en caso en la menor medida, pero también considerado el caso del Ecuador en eh, Bolivia tenemos el privilegio de tener una Amazonía relativamente no muy afectada, va a cambiar drásticamente con las condiciones que se toman Cabe recordar que el gobierno boliviano ya inició la exploración de hidrocarburos en la Amazonía y que además el crédito chino que se consiguió el año pasado apunta a la construcción de carreteras troncales en territorio amazónico del país. Desde Radio Santa Cruz y la Red Amazónica de Bolivia, este fue el reporte de Julio Rodríguez Barrancos para Voces de la panamazonía amazonía Fueblo se resiste operación. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les estamos acompañando. En esta Semana Santa en América Latina y el Caribe. Les habló Javier Barrios. Para nosotros informarles, un placer. Ale, contacto Sur. En el mundo desde nuestro mundo.